Bueno, buenos días.、Eh, yo soy i v a n i n a soy del hogar Santa María, madre del pueblo de los Bajos Flores, de la villa 1114.、Eh, vinimos, eh, llegamos acá el viernes de la semana pasada,、eh, trayendo, acompañando a la Virgen, sobre todas las cosas, a nuestra madre, la Virgen de Luján.、Eh, y. Nada, venimos a traer, o sea, a, a la enseñanza, ¿no? A, a, a demostrar que sí se puede, que, que con esfuerzo y voluntad podemos salir adelante. Soy parte del lugar hace más de 10 años, que、eh, llevo mi recuperación hoy haciendo ambulatorio.、Eh, tengo mi alquiler, tengo mi casa, todo gracias al hogar. Bueno, hoy tengo la oportunidad de poder estar acá en Vierna. Que estuvimos anteriormente en t r e León. Hoy estamos compartiendo acá en v i e t m a Vinimos hoy, nuestra actividad de hoy es bueno, visitar un poco la huerta de acá. Y、eh, Por la tarde estamos yendo a conocer la playa de v i e t m a Bueno, trayendo un poco ¿no? esto de esto, la enseñanza, la el. Lo que nos enseña el hogar a ser familia.、Eh, somos todos chicos en la misma situación, llegamos todos iguales.、Eh, y nada, orgullosa, contenta, feliz de poder estar hoy acá, de poder compartir con, con otra gente, de poder ver las necesidades de otros chicos también, de poder acompañar, de poder abrazar.、Eh, como el lema de nosotros es abrazar, abrazarle. s、eh, Perdón, me、eh, pongo nerviosa. Está bien. Es、eh, ni un pibe menos por la droga, y ese es el lema de nosotros, ¿no? y, y eso es lo que venimos, a acompañ venimos acompañando. ¿no?、Eh, no sé, otra cosa que quieran. No, te iba a preguntar si era tu primera vez acá en v i e t n a cómo lo s recibieron. Sé que viene gente de bastantes lados que se va sumando también a la peregrinación, entonces, como más allá del sentimiento, si alguna vez habías venido acá, qué te parece la ciudad, cómo los recibieron acá los chicos de la huerta comunitaria también.、Entonces? No, es mi primera vez. Una peregrinación con la Virgen, he hecho otras experiencias de ir a visitar otros hogares, pero no así de esta manera. O sea, esto es algo muy, quizás por ahí no sabría explicarlo lo que, lo que siento.、Eh, nada, el recibimiento fue muy lindo, muy hermoso. La verdad, que muy agradecida y contenta con la gente que, que nos fue recibiendo en cada lugar donde estuvimos y, y acá también nos recibieron muy bien.、Eh, Nada, la verdad que contenta, feliz y nada, orgullosa de poder estar hoy acá y poder estar disfrutando de diferentes actividades.